Estas que suenan son de la década del 40 Y se supone que una de estas piezas se grabó Como sonó en la obra de New Moon a fines de la década del 20 ¿Veredicto? ¿Tenemos un veredicto? ¿Sabemos si esto es un plagio, un homenaje, una coincidencia? Bueno, qué sé yo, pensá lo que quieras ¿Coincidencia? Casi seguro que no Un plagio no pareciera sabiendo de quiénes vienen estas obras y un homenaje tal vez sí el indio Solari dijo en su biografía ante la consulta de Marcelo Figuera sobre este tema obviamente es que fue un cope de Sky la melodía como se sabe fue interpretada en el saxo por Willy crook. Así como los redondos han introducido múltiples temas culturales, sociales y políticos, sería prudente pensar que en esa clave nos dejaron esta melodía como inquietud para que justamente hagamos lo que estamos haciendo, internarnos en una búsqueda que nos lleve a explorar géneros musicales y terminar hablando de cine y teatro a partir de la música de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Entonces, es un robo ni en pedo. En defensa de los redondos y su legado Mejor decir que es un homenaje encubierto o algo así Sin citar la fuente ni otorgar los créditos que corresponden Es tal vez también lo que se le dice hoy y desde hace muchos años Un sampleo Algo de lo que hablaremos en otro episodio de esta serie Arriba las manos por Canal Abierto Fuerte pero muy fuerte ese aplauso por favor Así terminamos, punto de partida Manu Rivas, track 1 Entonces, sí señor del sí, señor. querido Pablito Carvallo Que bueno, hoy nos quedamos sin tiempo, se nos escurrió Entre las manos el programa, así que Ya le dijimos que la semana que viene charlamos eh, Los jueves, vamos a estar pasando Este excelente microprograma De Arriba las Manos Compañero de las Radios Comunitarias De FM La Posta, de Cuartel Quinto Moreno, y bueno, con el que nos estamos Encontrando también en el Radio Teatro La Compañía ...que se va a estar estrenando el próximo lunes... ...y de que ya vamos a dar cuenta. Un saludo muy grande a Fabián... ...que dice... ...orgullo de nuestro movimiento obrero... ...este compañero es un grande... ...hablando del mono Lombardi... ...también desde Florianópolis... ...o Florianópolis, ¿cómo es? Florianópolis. Florianópolis, ¿no? Sí. Eh, Florianópolis, la ciudad de Floriano sería. <risa> eh, el, el amigo Fran dice... ...qué bien robando Patricio Rey... ...hay, muchísimo te, hay muchísima tela para cortar... Tienen que ir hasta las 11, muchachos. Son lo mejor de la mañana. Abrazo. Y agrega, después acá los, pe los pescadores están a full. ¿Qué pasa con nuestros mares? Pesca Argentina, como los brasileros, nos Dice Fran. Un abrazo grande, gente. Y nos despedimos con Juan batones Vamos todavía con Juancito batones Gente, mañana viernes, 8 de la matina, punto de partida. Buen jueves. Gracias, Manu. Gracias a vos. Y sueña con Mayorano, con Andrés Calvo o Alfredo Alcón. Amalia la de Malavia Ay, me confesó Que tiene en su pieza chica Guardadas en un cajón Dos cartas que le escribiera El novio que la dejó le nunca sin el favor que le permite la dueña el que le da su patrón amalla la de malavia ay me con... Radiográfica. FM 89.3 Radiográfica. En movimiento. Noticias. Política. El Senado debatirá en sesión especial la validez del DNU sobre telecomunicaciones.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 Trasladan los restos de Facundo Astudillo Castro a Pedro Luro, donde serán velados e inhumados. La madre del joven confirmó en redes sociales que a las 11 llegarán los restos de Cuca, como llamaba ella a su hijo, y aclaró que solo podrán ingresar al servicio velatorio los más cercanos, aunque luego los presentes podrán acompañar hasta el cementerio local, siempre con barbijo y cumpliendo el distanciamiento, dijo la mujer. Los restos de Facundo llegaron primero a la ciudad de Bahía Blanca en un avión sanitario y desde allí son trasladados a Pedro Luro en un vehículo del servicio solidario de Cepelios que estará a cargo del velatorio. Ciudad de Buenos Aires Autorizan la actividad gastronómica en veredas y la construcción. La reapertura de locales podrá ser exclusivamente al aire libre, en tanto que la construcción rige para obras de más de 5.000 metros cuadrados y para aquellas que se encuentran a 90 días de su finalización. La decisión administrativa publicada hoy en el Boletín Oficial exceptúa del cumplimiento del aislamiento a locales que tengan habilitación para funcionar en veredas excluyendo lugares interiores como terrazas o patios. Los empleadores... ...deberán garantizar la higiene, seguridad y traslado de los trabajadores... ...sin el uso del transporte público que sigue reservado para empleados considerados esenciales. Más información en cliente.com.ar Inicio de espacio publicitario Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar... ...para que nadie nos diga lo que tenemos que decir...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 Gráfica Matricios Ahora podés vender más Llegó Cipago La herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular cuando quieras y estás donde estés aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago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 10 de la mañana, 9 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires. 8 grados, 7 décimas la temperatura actual. Un día fresco, un día nublado, como viene siendo esta semana. No hay precipitaciones pronosticadas para el día de hoy, pero hay que salir abrigado. Así es, mucho frío. Igual es jueves, así que a pasitos nada más del fin de semana. Uh -huh, así es, quedarse adentro, como dicen los eh, terapistas, Eh, quedarse en casa para evitar más contagios Está Nicolás Mojia hoy en la operación técnica A mi lado Leila Vitar Mi nombre es Lautaro Fernández Elen Y le damos la bienvenida a Claudio Orellano Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Qué dicen chicos? Buen día. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Buen día Acá con día muy frío, otra vez nublado Cubierto con neblina eh, Hay una muy poca visibilidad Un kilómetro y medio Nada más que eso 59 la sensación térmica ya vamos a actualizar porque son datos de las 9 hoy se hablaba de que íbamos a tener máxima de 18 pero te digo muy frío hoy en la ciudad de córdoba cuando salí esta mañana a las 5 de la emisora la radio nacional no estaba fresco pero no tanto como ahora ahora sentimos frío no uh -huh. así que bueno esperemos que mañana se corte todo esto ya se empiezan a anunciar temperaturas primaverales a partir de mañana y que se va a prolongar por varios días no pero hasta ahora bastante fresco, bastante fresco por hoy. Claro, sí, acá también fresco. Eh, ayer al, ayer a la noche, tarde-noche, sí, yo estaba pero emponchadísimo eh, porque me, me entró el fresco. Eh, no, y aparte salimos y nos agarró la lluvia. Bueno, no paró de llover un segundo ayer, ¿eh? No. Eh, más el frío, estaba tremendo era llegar y un buen baño caliente eh, y abrigarse de nuevo al ladito de la estufa. Ajá. Uh -huh. Pero bueno. No, no, acá, acá acá salió el sol, acá salió el sol al mediodía, eh, en principio bastante fuerte, en un momento se despejó y después se volvió a nublar, y hacia la noche había luna llena, es decir, estaba despejado el cielo de Córdoba, una luna llena, cuando salí ayer a hacer una pequeña recorrida por Alta Córdoba, fui a un, a un cajero a buscar algo de dinero, porque no, no, no tenía dinero, Y después hice un, un encargo de comida y ya por la noche cuando salí nuevamente estaba cubierto, ¿eh? Pero mal, cubierto mal, parecía que iba a reventar el cielo, pero no pasó nada, no pasó nada. Lo que sí, la temperatura muy fría eh, y ahora que me levanté será por la falta de sueño también que sentí mucho frío, ¿no? Mucho frío y me fui directamente a la ducha. Uh -huh. Así que bueno, eh, pero bueno, estaba previsto esto, estaba previsto, recién estamos 3 de septiembre... Eh, ya es jueves, se va acabando una semana más, la semana número 36 del año, quiero decirles. 36 del año de las 52 que tiene habitualmente cada año. ¿eh? Uh -huh. sí. sí, ayer estuve viendo, eh, no en vivo, pero sí recorriendo una entrevista que dio. Estuvo bastante en los medios ayer, como así en realidad, pero ayer precisamente Alberto Fernández porque estuvo... En sí. el acto de la Unión Industrial Argentina Con créditos importantes eh, Con anuncios importantes para la industria sí. Después lo vamos a estar repasando eh, Luego la reunión con infectólogos con Perdón, con los terapistas Con la Unidad Con la Sociedad, con la sociedad de, de terapia, intensiva, terapia Intensiva La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva Que había eh, presentado la, la carta Bueno, tan fuerte que, que, que leímos ayer Y que Eh, nos hace tomar conciencia y finalmente con el con tenn con alfano y bonelli a dos voces bueno, a dos voces eh, sí, con la entrevista eh, buena con poco la verdad con poco para aportar fue creo que aportó más desde exponer cómo trabaja el grupo clarín o cómo trabaja tn que, que en definitiva en ¿Y cómo la situación política ¿no? porque los dos monigotes salieron a, a cortarlo con el tema de de la telefonía fija, uh -huh. móvil, básica, ¿no? Eh, internet. Y Alberto ayer eh, se enojó en un momento y le dijo, la única empresa, hay una sola empresa que dispone de todos esos servicios. Cuando eh, el señor Marcelo le, le mencionaba la cantidad de empresas que se dedicaban a la telefonía móvil, internet, papá, papá, papá, pa, pa, pa, dijo, hay una sola que tiene internet, cable, telefonía móvil, telefonía fija. Uh -huh. Ya se acabó. Le respondió con mucha contundencia. Es decir, muchas veces los dejó mal parados. Uh -huh. Es evidente cómo, cómo los tipos defienden los intereses de, de del emporio, no del emporio clarinista, ¿no? Sí, bueno, claro. Yo me puse a ver 40 minutos, cosa, cosa rara que me ponga a ver eh, todo negativo, ¿eh? pero estuve 40 minutos viéndolo, después, bueno, Alberto, cuando le preguntaron el tema de la ley de medios, se expidió, bah, se expidió como ya sabemos cómo piensa Alberto de la ley de medios, que no... Nunca estuvo de acuerdo, ¿no? Claro. Ocasionó algún malestar, digo, esa opinión de Alberto en algunos sitios. Sí, ¿verdad? sí, sí. Fue muy muy debatido. Eh, me gusta más Alberto Fernández siendo entrevistado por estos medios opositores que por medios más amigos. Eh, sí, sí, es mucho sí, más y sí, me gusta, claro porque es como mucho más convincente exactamente eh, es más no. divertida, es como que hay otro tono, la verdad es que es mucho más interesante